El círculo secreto Ladrones en de mentes, en de pensamientos, en de ideas, en el fondo de cerebros, se pueden hackear. When the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 y el de, no tanto profeta sino de crear la realidad, porque tenía los instrumentos y la gente a su alrededor los poderes económicos para crear esa realidad. Ya, ya, ya, pero por ejemplo ahora mismo sabemos que a través de cálculos matemáticos, algoritmos tú puedes llegar un poco estudiando la historia o viendo la economía mundial como ha ido derivando, hacer más o menos un cierto pronóstico pero con científico, pero en el caso de este hombre, ¿qué que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 o de los supremacistas blancos de los Estados Unidos porque porque en realidad estas grandes transnacionales de datos funcionan así Ladrones en Dementes esta noche en el Círculo Secreto esta noche con Miguel Pedrero Gracias Miguel Hasta la próxima Cuídate Un abrazo